Que levante la mano quien se haya encontrado últimamente con alguno de esos pringados impenitentes que se dedican a abanderar las benditas revoluciones al amparo de la puta crisis. Y me refiero a esos papafritas malnacidos que no merecen ni media conversación y que por echarle huevos y ovarios ahora les aclaman como si hubieran venido a guiarnos hacia la iluminación divina cuando escupen más que hablan y parecen personajes de Antena 3 en un telefilm de domingo. Por lo general son gente sin ni puta idea que se dedican a soltar frasecitas sin ningún contenido. Cosas como huyamos del ego, no debemos desunir el movimiento, menos teoría hay que ser efectivos, Y que se refieren a sí mismos de la manera más humildona posible a la vez que apartan a codazos a cualquiera que puede hacerles sombra, que al final es casi cualquiera. Los oyes dos veces y sabes que has oído demasiado. Verás, en otro tiempo los panolis con ganas de protagonismo se curraban un discurso y toda esa leche y tenían respuestas a las preguntas y vendían un sistema completito de valores que aparentemente seguían al pie de la letra. Pero estos capullos de la nueva era pasan de cualquier norma establecida y se hacen con un grupillo de fanáticos que les reirán las bobadas digan lo que digan, hagan lo que hagan. No te molestes en analizar sus contradicciones ni ofrecer tus puntos de vista. Esta gente quiere democracia, participación, transparencia y paz. Y para ellos serán dictatoriales, selectivos, opacos y violentos. Todo por el bien común, por la paz mundial, por la liberación animal, por la sangre de los mártires y por la madre que los parió. Te dicen, aquí no hay banderas, cuando lo que pasa es que aquí solamente hay una, la suya. Yo no sé si queda gente con argumentos sobre la faz de la Tierra. Hablar con cualquiera hoy en día es un deporte de riesgo. A la que salte la chispa te vendrán con el pues hazla tú. Y pondrán los bracitos en jarras y te expulsarán de la, abrocomillas asamblea, cierro comillas, y te llamarán contra lo que sea y entrista y te citarán a San Pedro y a Gandhi y a Lenin para exiliarte muy satisfechos, qué cucos que son. Y con mucha suerte se pondrán un nombre precioso como Frente Ciudadano, Plataforma de lalalalero, Asociación de no sé cuántas leches y con ellos se cagarán en el nombre de Frente, de Asociación y de Plataforma y de Asociación y en todo lo que por la Asamblea es sagrado. Hay personas que cuando la turba ruge les entra el punto y se unen al mugido. A la banderita la siguen haciendo palmas y babeando. Y eso que antes, por no argumentar lo suficiente, no te ajuntaban en el recreo. Pero yo, yo soy de los que se caga en el sentimiento de tribu. Me revientan las chapitas, los eslogancitos, los socios fundadores y los libros de asociados vacíos y comiditos de carcoma. ...creo que la participación es un ofrecimiento participativo... ...y que necesariamente pasa por un espacio abierto de par en par... ...dispuesto a morir de éxito... ...a que te cuenten lo que no te gusta... ...y te cambien las normas que tú más quieres... ...siempre que se discutan, claro. Y como la moda ahora es la imagen corporativa... ...sin un poquito siquiera de cooperativismo... ...yo soy solo un monstruito amargado... ...vomitando sus cositas por el micro de esta radio... Como creo lo que reivindico, estoy solo y siempre seré un triste, un gris y un machacado pobre diablo. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you saw a waste or BBC One, information is a weapon of mass destruction. You're called a Caucasian or a Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat, I knew he was leaving.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 Help me like I was made a gobelin left hand in the stories untold I said mama it'll be all right when daddy comes home tonight <laughs> there's a lonely giant on a suicide by my wicked mind is it? of mass destruction Whether you saw a Wilson or BBC One This information is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone greed It's a weapon of mass destruction We need to find courage Overcome in action It's a weapon of mass destruction In action It's a weapon of mass destruction In action It's a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos una vez más Por no decir la segunda vez solo <ríe> A este programa, pobre diablo, de Radio Tortugue Just how many have we been for to... Y hoy con nosotros una de esas almas musicales de nuestra isla de Mallorca, un tipo con nombre curioso, David Goodman, que debe sonar, que aquí suena muy exótico, pero me imagino que en Londres debe sonar como Jorge Rodríguez o, o algo parecido, un tío que, que eso, que por su nombre todos diríamos que parece que va, va a venir Elvis a, a cantar y sin embargo el tío habla con un acento castizo que te mueres. aquí Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Charlie? Vamos a ver, habla un poquito, que te veo Aquí te bien. Aquí estamos. David, un eh, tipo de que forma parte de un grupo cuyo nombre siempre nunca consigo pronunciar bien. Ver, inténtalo. My dear Flotsam. ¿Puede ser? ¿Es así? Sí. Siempre digo Flotsdam, <risa> pero, Flots", Flotsam, pero Flotsam, no. Flotsam My dear Flotsam. ¿Y qué significa exactamente my dear, my dear Flotsam? Pero son mis queridos restos de naufragio. Mis queridos re restos de naufragio. Me esfuerzo por intentar saber de dónde puede venir eh, la raíz de esa palabra flotan, pero ni, ni puñetera de, bueno, flot, bueno, ya, olvídate. Mi inglés creo que se quedó en cow y y hasta ahí, hasta ahí me podió quedar. David, ¿tú de dónde sales exactamente? Porque ese nombre no suena a sa precisamente. Bueno, podría ser, ¿eh? <risa> Bueno, hoy en día, claro, en este mundo <risa> global no nunca se sabe. Y en esta isla tampoco. No, mi muy sencillo. Uh, mi padre es inglés, mi madre de Toledo. Y yo crecí en Madrid. Y he acabado aquí ca casado con una mallorquía. Es decir, aquí estamos. ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡De mestizaje! <risa> ¡Qué terrible! Pero ¿y tú pero cómo...? Está interesante. Y si tú tuvieras que definir, tú ¿qué te ¿cómo te defines? Y ya no entramos todavía en lo musical, pero en ¿inglés? ¿Toledano? No, no, desgraciadamente inglés ya no, no, no me identifico. Aunque tengo que confesar que mantengo el pasaporte. Es decir, nacionalidad española no tengo todavía. ¿Qué? Eh, eh. Ni te hace falta, querida No tiene nacionalidad española, pero tiene unos ojitos claros que, que lo adelantan y una estatura que se va bastante del españolito medio y con eso me defino. Eh, y musicalmente, ¿cómo te definirías? ¿Crees que eres más inglés? ¿Crees que eres... Sí, sí, sí. Uh, no nos queda otra. Sí, raíces británicas uh, a más no poder. Americanas últimamente también algunas. Y españolas también, claro que sí. Somos de aquí. Quedaron lejos aquellos tiempos en los que se hablaba de tus influencias de Radio Jet y demás o todavía te queda algo de eso. No, bueno, eso es como como tu infancia, nunca no, no puedes renegar de ella, es algo precioso e inolvidable. Cierto que ahora no los escucho tanto, pero siempre queda el pozo, siempre queda el pozo. No puedo decir que, que haya dejado de gustarme Radio Jet ni mucho menos, me encanta. Pero bueno, me parece que suenas ahora, yo la verdad es que para lo que entiendo, que no es demasiado de, de inglés y así de cazurro, pero la verdad es que suenas bastante más optimista que, que ese Radiohead que, que tanto nos gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso supongo que también es por, por etapa vital o por otro tipo de influencias musicales. Pero sí, eso no quita que, que nuestros eh, orígenes musicales, eh, por así decirlo, si sí que fueran a finales de los finales de los 90, principios de los 2000 primeros, que era, era todo como muy fatalista, ¿no? Toda la música era como muy en acordes menores, muy intensa, muy emocional. Nosotros hemos crecido con eso y nos sigue gustando. Eh, quizás no lo hacemos tanto de una manera tan directa como antes, nos gustan las canciones más inmediatas, más frescas. No sé si decirte por etapa vital o porque nos gustan otras cosas ahora, básicamente. Porque tú ya eres, bueno, ya eres papá, lo siento chicas, este hombre ya está más que pillado, pero la pregunta es, ¿se te puede preguntar qué edad tienes? Sí, claro. <risa> tres, cuatro. Tres, cuatro, tres sí, cuartos. 78, esa gran generación. 78, entonces vienes de una generación cabreada, ¿no? Vaya, Bastante sí, sí. cabreada. Bueno, pero también una generación que empezó a ver cosas muy bonitas, la verdad. Ver el, el despertar democrático de este país. Bueno, yo nací simplemente en esa fecha, los que se le ocurraron fueron otros, sin duda. Tiene gracia no que se nos dijera que éramos una generación perdida, que no tenía nada importante por lo que por lo que vivir y por lo que pelear y fíjate tú la que nos ha caído, ¿eh? Justo. Sí, sí, sí, no. No hay que dejarlas, no hay que darlas nada por sentado. Es decir, cuando estableces o das cualquier cosa por seguro que, que lo tienes para siempre, pues pasa cualquier cosa, el mínimo detalle y, y te das cuenta que estás desnudo, ¿no? Que estás desnudo y que no, que no tienes ningún fundamento debajo donde sujetar los pies, ¿no? Es decir, que mejor es eh, ser conscientes de que todo es pasajero, ¿no? Por así decirlo, que no hay nada seguro y que tenemos que estar luchando siempre por por seguir vivos, ¿no?, de alguna manera. Pero no nos adelantemos, porque hablando de generaciones, tenemos aquí en el estudio, si es que le podemos llamar así, a este a esta cueva que tenemos, <risa> llena de, de, de, de, de destrozos en las paredes y en las puertas, tenemos aquí a... Aquí ha habido a, mucho rock and roll. Aquí ¿no? ha habido mucho rock and roll, sí, señor, y todos los fiendes lo tenemos con la con la parroquia de San Juan de Ávila, aquí tiene un rock and roll que te pasas. <risa> eh, tenemos aquí en el estudio a, a alguna otra generación, Tenemos a unos groupies eh, de mucho cuidado, eh, a un amiguete que se llama Owen, que tampoco suena... No sé si tiene algo de toledano también, ¿no? ¿De dónde sale? Esto es de Ciudad Real, ¿eh? No te quedas. Eh, no fastidies, ¿en serio? Sí. madre Británico de Ciudad Real, ¿no? Sí, la verdad que por el acento cualquiera lo diría. Y, y tenemos también a, a nuestra amiga Hanna, que no sé si quiere decirnos algo. Hanna, Hanna, ver, Hanna, ver, Hanna ver, nuestra amiga Hanna. Hanna que no quiere decir nada, pero está en, de corazón, está con todos nosotras, está estímida. Y luego tenemos a otro compañerito que, la verdad es que no me acuerdo cómo se, se llama. Tao. Tao, nuestro amigo Tao, Tao. ¿quieres decir alguna cosita? Sí, hola. Nos... Sí, hola. Hello. hola, hola. Bueno, pues... ...aparte de mirarnos con sus ojillos de, de niño... ...así en plan intimidatorio... ...hola, hola, ahora no pararán de decir hola... ...bueno pues, para todos vosotros chicos... ...un aplauso, un aplauso chicos... ...gracias por venir... ...bueno pues, si os parece... ...vamos con eh, nuestro poema semanal de Javier Navarro... ...y luego seguimos con nuestro amiguito David... ...de My Dear Floods Samba... ...la libertad es como el agua... Cuando no hay, matarías por un sorbo, y cuando la tienes, se evapora o se congela. Así, con el desdén de nuestros días, nos quedamos lamiendo gotas azucaradas, que si mar o montaña, con hielo o sin, tribuna o general. Por lo demás, veo cada día el desfile sonriente de los niñatos del sí señor, los de toda la vida. La madre que os parió, hijos de puta. Pobre diablo, ¿eh? Radio Tortuga. Bueno, pues escuchábamos a, a Javier Navarro con su poema, con, con hielo sin. Os recomiendo de verdad que, que visitéis su, su blog, porque el tío escribe constantemente y cosas muy muy muy ricas de, de leer. Bueno, pues estábamos aquí con nuestro amigo David. Yo no sé si hoy vienes real en representación de Madiel o vienes por Siempre voy en representación de Madiel Flocha, la verdad que yo sin ellos no soy Madiel Flocha, sería simplemente David, ¿no? Es lo malo de estar separados, eso es lo que tiene que unos estén en Toledo, otros en Madrid y aquí el isleño pues esté aquí en la isla, que no te los puedes llevar a todos lados como te gustaría cómo se te ocurrió montar un grupo a piezas por No, es que empezamos estábamos todos juntos en su día. Ya llevamos bastante tiempo en esto, empezamos eh, bastante tiempo ha ¿ah? y estábamos vivíamos todos en las afueras de Madrid, eh, fue en Albrada, Corcón, somos de los suburbios de la gran capital. Y pues con el paso del tiempo pues las decisiones eh, te hacen de que irte de un lado a otro y unos se fueron Toledo buscando una vivienda más barata, otros se fueron a las afueras de Madrid por lo mismo y yo me vine aquí también porque mi mujer es de aquí. Sí, porque venir aquí para buscar una vivienda más barata lo dudo bastante. <risa> <Sí>. <risa> bueno, oye, tú sabes que aquí al lado hay pisos por 30.000 euros. ¿eh? Bueno, y algunos gratis. una por puerta que... Aquí tienes una puerta que es fácil de tirar abajo. Y aquí, si no, en cualquier caso, siempre os podríamos dejar un rinconcito donde os podríais acunar, bien, bien, bien. amiguitos, ya lo sabéis. Bueno, con el permiso del señor del señor cura. Eh, bueno, eh, vamos a lo que vamos, porque aquí la gente quiere quiere escucharte. Yo estoy seguro que más de uno te ha seguido, porque incluso me parece alguna vez haberte oído en algún anuncio de televisión, ¿puede ser haber escuchado una canción o algo? No, me sonaba. ¿Seguro? Pues, estuviste...? Pues, pues algo muy similar. A mí no me han dicho nada. ¿No? ¿Seguro? Vale, pues a lo mejor alguien te lo ha robado y ni te has enterado. Pues, eh. Pero sé que habéis estado en algún eh, concursillo así a nivel a nivel nacional bastante majo, ¿no? En... Sí, hace tiempo. Estuvimos en, en Levis, hmm. en, en, tocando en la Caracol, con media lipsticks. El año pasado estuvimos tocando en Sonorama, hemos estaban Las Rasmatás. Sí, la verdad que el año pasado, cuando estuvimos presentando nuestro primer EP... Fue, fue un año muy muy bonito la verdad podemos estar presentándolo también en los conciertos de Radio 3. Estuvimos por la capital, estuvimos por Toledo, estuvimos por Barcelona, hemos estado aquí en Palma también en el festival 2+2. Eh hemos estado también con Pecan Pie, hemos estado tocando en el teatro de eh, Alaró. Y nada, sí, nada. La verdad que fue un año muy bonito del año pasado. Estamos ahora preparando todo el tema, todo el EP nuevo, el disco nuevo, esperando tenerlo listo para finales de este año y poder empezar un curso productivo el año que viene. Nada, poquita cosa, como vemos, porque nada, que lleváis? ¿Cuánto tiempo juntos? No, llevamos muchos años, la verdad, llevamos yo creo que 10 más, más de 10 Lo que pasa es que ahora últimamente con la distancia pues hace todo que sea más un poco más lento, más trabajo solo ¿no? el tener que viajar para allá, preparar los temas en, en la distancia, trabajarlos desde casa, desde el ordenador, compartirlo, trabajar en eh, editando los con los programas de audio, vamos eh, cada uno en su casa pues introduciendo nuestro instrumento, lo vamos contrastando. Eso hace todo un poco más más lento, entonces una vez cada equis tiempo, pues yo viajo para allá, nos juntamos y... Ande, ande, ande... <risa> y aquí se van añadiendo instrumentos. Espérate que no se pongan las cornetas en cualquier momento. Entonces esto, todo ralentiza más, pero bueno, eh, lento, pero seguro. Estamos contentos con los nuevos temas que están saliendo y esperamos... Ya estamos grabándolos, ya hemos grabado baterías y bajos, falta introducir el resto de instrumentos y seguir con el proceso de grabación. Bueno, ¿y con qué te atreves lo primero hoy? Pues vamos a hacer una versión de, de Mary Jane. Así más acústica, dadas mis circunstancias de soledad ante la guitarra, pues haremos algo un poco más más tranqui. Aseguro que no decepciona, vamos a ello. Some still love you Mary Jane. I I I I I I I I Was just all I wanted to be sure of I was the only one you'd love to, love to love me, why you prove me Why you taken everything I love If you want me, take me away I won't resist myself for now I didn't mean to hurt you, darling I, I, I, I. What you that I wanted to be sure I was the only one you'd love to love to love to love I was the only it Los ¿Ves ves que la gente, los chavales hoy en día, crees que tienen la suficiente formación musical o crees que a la generación anterior se nos daba más más vueltas por ahí? Yo creo que ahora hay más posibilidades. Entonces, coger una guitarra no es, uh, no es que antes fuera difícil. Uh, ahora es mucho más fácil. También hacer música... Eh, nunca ha sido difícil es decir es una herramienta que hemos tenido quizás no se nos ha formado no se le ha dado tan, tanta importancia como en otros países ¿no? Eh, yo creo que últimamente la música aquí ya es eh, ha, ha copado el mismo papel que la asignatura de matemáticas por así decirlo ¿no? en todos los colegios siempre hay una asignatura de música yo no di música hasta que estaba casi en en BUP entonces el hecho de potenciar tanto a los chavales desde tan jovencillos pues es genial ¿no? y y de todos es sabido que la música pues, eh, hace, eh, nos hace un poco más eh, nos ayuda a expresarnos. ¿no? Es, es una herramienta que, que nos ayuda a expresarnos y, y vamos, es genial. Yo, oja, ojalá que mis hijas aprendan pronto a tocar algún instrumento para que ellos puedan sea una vía más de poder desarrollarse y poder expresar lo que llevan dentro. Bueno, yo recuerdo bastante cuando era, creo, esas clases inefables de, de música donde todos teníamos la flautita, joner, teníamos que hacer el frere, ya que es, y yo siempre me quedaba al fondo tomo, meneando todo lo que podía, los dedos, haciendo como que estaba tocando algo. Pero... <risa> Oye, a mí me hacían llevar el ritmo con las manos y con los pies, y me acuerdo de estar practicando mientras estudiaba los exámenes llevando el ritmo ahí con las manos y con los pies, me acuerdo pasarlo bastante mal. Hombre... Lo mío no es el ritmo. <ríe> bueno, pues cualquiera lo diría. <ríe> bueno, tú estás en otra base. pero yo hola, hola. hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Esta qué ritmo tiene? ¿Esta tiene marcha, eh? <ríe> Esta lleva mucha marcha. <ríe> bueno, pues recuerdo que yo y ahora... Es curioso, pues es una de esas cosas, la música, ¿no? Que, que a veces sueño que vuelvo atrás en el tiempo y, y que la aprendo para variar, ¿no? Es como el latín y como mi abuelo el mecánico, ¿no? Que me voy con él y aprendo a algo de mecánica sí. y no espero a que, a que palme para, para acordarme de que podía haberme transmitido alguna cosa, ¿no? Y estas clases, es curioso, yo creo que no sé si se siguen dando igual, me imagino que no que una generación nueva con otra vocación y con nuevas ideas pedagógicas pues se ha puesto las pilas y que se aprende música de otra manera y eso espero pero yo lo que sé es que cuando tenga un crío si me hacen comprarle una, una flauta a Joner eh, lo voy a cambiar de, de colegio rápido <risa> rápidamente porque aquello, aquello fue terrible de todas formas Yo no sé si la música eh, toma mucho partido hoy en día en esta en esta españa nuestra si la gente cree que, que tiene la música como algo incorporado en su vida diaria si le da mucha importancia pues claro hay mucha gente que todavía que hoy en día dice que Tenemos una música vacía, la música de moda es la que impera y que la verdadera música y las ganas, como hubo, por ejemplo, en el tiempo que tú decías, en el tiempo de la transición democrática, donde la música era vehicular y donde todo ocurrió en buena parte por la música que sonaba en la radio, ¿no? En cambio, hoy en día parece que nadie está cogiendo el, el relevo de todo aquello, ¿no? Um, sí, el, el peso social de la música eh, yo creo que no existe sin si no la interiorizas si tú no interiorizas esa si no hay si no hay esa lucha, ¿no? Es decir, yo creo que la música es un instrumento en España hablo a nivel general, obviamente, ¿eh? es un instrumento de placer, de expresión de los sentimientos. Yo creo que en aquella época la música era una oportunidad para política, ¿no? Para poder decir cosas que eh, en voz alta, que la gente podía escucharlas, ¿no? Y podía cantarlas y pudieras... Eh, can, voy a llevar a la gente a cantarlas contigo eh, eso hoy no existe todavía yo creo que eh, hasta que no hubiera unos tiempos en los que lo tuviéramos que pasar muy mal como para tener que salir a la calle cantar levantar nuestra voz ¿no? y, y hacer que la gente cantara y poder levantarlas y del sillón de la comodidad pues eh, yo creo que la música no, no, no volverá a ser lo mismo echas de menos algo que, que hubiera que tuvieras con la música cuando eras un crío que hoy en día no, no veas o hay algo que recuerdes de cuando no sé eras un chaval y aquello que te daba la música que hoy en día a lo mejor no le pueda estar dando a, a la gente a la gente que tenga yo que sé 15 15 años o No es algo muy personal, eh la música es, es como te decía es una, es un lenguaje, es una forma de expresarse y, y no todo el mundo la necesita o la utiliza, es como um, Yo no creo que hayan cambiado mucho las cosas desde entonces yo creo que ahora más que nada hay más facilidades más oportunidades y quizás por eso la gente no las aprovecha tanto como es tan fácil acceder a ellas es como lo que el poema de, de la libertad no cuando la tienes no la tienes en cuenta es cuando no la tienes que lo eches en falta no es cuando eh, músicos en países subdesarrollados en eh, se parte en el pecho por poder conseguir una guitarra y poder tocar, ¿no? Pues cuando lo tienes todo, pues es muy fácil acostumbrarse a, a lo que a tenerlo todo, ¿no? Ya no no luchar, no apreciar, no apreciar esas pequeñas cosas, ¿no? Un, un cacharro con seis cuerdas hueco que puedas decir tantas cosas. Quizás es eso. Oye, yendo yendo más a lo, a lo mundano si me si me lo permites. Aprovechando que tenemos aquí a un toledano, un poco a gente doble toledaño toledano madrileño mallorquín uh, inglés ¿Qué pasa con el inglés que se canta en este país? ¿Qué tienes que tú qué opinas sobre? Pienso que cada vez más gente canta en español por eso. <risa> por lo mal que se canta en inglés, okay. Porque no, no no sin porque se cante mal, es um, es una herencia cultural. La gente yo creo que ya se ha cansado de tener que cantar en inglés. Yo creo que la gente se expresa mucho mejor en su propio idioma. Entonces, básicamente Eh, si tú eres español, porque te vas a tener que expresar en inglés? ¿no? Tú te expresas mucho mejor, tienes una mucha mayor profundidad eh, compositiva cuando te compones en tu propio idioma, ¿no? Puedes expresar de una manera mucho más fluida, no tienes que ir a, a traducirlo, no tienes que forzar las las palabras, te sale más natural. Por eso yo creo que cada vez más gente se pasa al español, porque porque es lo suyo, es lo suyo. Yo creo que el inglés tiene muchas ventajas a... A, a la hora de cantarlo es mucho más suave mucho más llevadero las sílabas entran mucho más mejor puedes meter muchas más cosas las palabras dicen muy uh, quizás mucho más son más uh, más abiertas sin embargo el castellano pues es, es un idioma más duro las las, las rimas son más <coughs> más duras más secas si te fijas en los grupos españoles cuando cantan pues uh, se ralentiza todo mucho más entonces pues uh, por eso a mí me cuesta cantar en castellano tenemos, tenemos un par en castellano y a veces me dicen pero tú estás cantando en español en inglés ¿No? porque me lo llevo al, al otro terreno ¿no? para intentar darle esa suavidad esa, esa continuidad esa más, que sea una, una melodía mucho más más llevadera no tan cortante es que llama la atención, por ejemplo, que cuando yo pienso en las canciones que me gustan y me doy cuenta de las contracciones que utilizan en algunas de las palabras o como rompen completamente las pronunciaciones para que encajen dentro de la melodía, no parece que eso en el, en el mundo angloparlante sea un problema. En cambio aquí, si un grupo en español o en catalán decidiera cargarse completamente una palabra y convertirla a su gusto para que le funcionara, vendrían los tíos de la RAE y le dieran le darían dos guantazos. ¿no? Cada... Todo es cuestión de empezar. ¿eh? <ríe> Todo es cuestión de empezar. Bueno, pues vamos a seguir con, con nuestro programa musical, si te parece bien. Veremos a ver qué, qué instrumentos aparecen de fondo. Watch the devil, he promised go, we'll give you nothing, he'll take it all Thought I was stronger, thought I was stronger I'm weaker, my proudest over I wouldn't work Aquí con David y su segunda canción de My Dear Flotsam, ¿qué esta era? Esta se llamaba Me, the Devil and God. Me, the Devil and God. ¿Y crees, porque tu música dirías que tiene algún, bueno, vuestra música... Perdonad, a todos los que no habéis venido al programa que tengo aquí a David a que te delante eh, dirías que tu música vuestra música otra vez ten, tiene un punto de inflexión eh, va toda a, a través de un tema en concreto eh, trata los mismos temas recurrentemente o, o, o va varendo um, musicalmente en uh... Creo que está, hay puntos de inflexión. Yo creo que con el nuevo trabajo estamos trabajando más las bases, las baterías electrónicas, eh, cajas de ritmos. Eh, también con la incorporación de, de Jorge a los teclados le podemos dar mucho más profundidad a los temas. Eh, están cambiando las cosas. Está, bueno, cambiando, están evolucionando. Yo creo que sigue siendo un poco el mismo My Dear Flotson, pero estamos haciendo cosas nuevas. Luego, eh, en cuanto a lírica, en cuanto a... A, a temática, eh, uno escribe de lo que tiene en, en el alma en ese momento ¿no? en, eh, o, en, o en esa etapa no mientras está escribiendo. Y, y sí, quizás recurrentemente aparezcan temas eh, eh, relacionados con Dios, con la búsqueda de... con la insatisfacción de la vida, ¿no? con, la, con las luchas o con, o con la búsqueda de la eternidad o de algo que dé realmente sentido a sinsen sentido que a uno le rodea ¿no? a las contradicciones que, que uno siempre o muchas veces tiene quizás eso sea recurrente porque es la es, es ley de vida ¿no? No, no sé cómo decirte es lo que las, las cosas que pasan por dentro de uno mismo Sí, son las cosas que pasan por dentro de uno mismo y además creo que fielmente es lo que pasa también por fuera de uno mismo muchas veces no estamos en un tiempo que un poco baja va, va en, en esa línea y hablando del tiempo que estamos viviendo tú ¿qué banda sonora crees que le pegaría a, a esta etapa que nos ha tocado vivir? Y no digo My Dear Flotsam, porque todos sabemos que sería la banda sonora perfecta, pero aparte de My Dear, ¿qué, qué grupos crees que, que valdría la pena escuchar en estos tiempos en los que tenemos tantos problemas y tanto en qué pensar? Volvería a los tiempos hippies sin duda, <ríe> a los 60 con Love, um, a los 70... Uh, uh, Sí, volvería a esa etapa eh, un poco más revolucionaria, un poco más eh, experimentadora buscaban cosas nuevas escribían muy bien eh, la cosa se ha ido dil diluyendo ¿no? con el tiempo con el posmodernismo un poquillo, todo ha sido como más hedonista con el, con el pasar del tiempo y yo creo que lo bueno de esos de esos años no es por idealizarlos porque en todos lados se cuecen abas pero Había sed de, de, de hacer cosas nuevas, ¿no?, de experimentar en todos los ámbitos. No hablo solo de la música, sino en la arquitectura, en la pintura. Era, para mí es una época que tengo muy idealizada, quizás porque no la he vivido. <risa> por eso, quizás si hubiera estado desde dentro sería, sería otro cantar, ¿no? Eh, hubo muchos excesos, sin duda, y las consecuencias de, mucho, de muchos de esos excesos, pues ya vemos que la mitad de esa generación ha desaparecido por el camino, ¿no? Uh, pero sí, sin duda es algo que me gusta mucho de aquella época y que creo que le vendría bien un poco para esta generación para espabilar. Un poco levantar la voz y decir, tíos, aquí no nos regalan las cosas. Antes se parecía que la música siempre tenía un poco la antorcha de los grandes cambios y parecía que la música siempre estaba presente y es un poco lo que hablábamos antes. Cuando había un problema siempre había un músico para para cantar eh, primero la crítica y siguiendo, pues tal vez, dar algunos algunas nociones del cambio que podía que podía llevarse a, a cabo, ¿no? Ahora que estamos en un tiempo en el que se oyen muchas voces, mucha gente que dice muchas cosas, mucha gente que dice muchas cosas con poca información también, ¿no? Muy una, un mundo muy sobreinformado y mal informado. Uh -huh. Y no sé si a ti te parece como a mí que, que pocos músicos están cogiendo el testigo o como poco... O por decir algo, pocos focos se están poniendo encima de los músicos que intentan coger ese testigo. No sé si me explico. Quiero decir que si se oye a gente que está intentando... ...pues cantar sobre las cosas que ocurren y hacer esa crítica desde la música... ...pero no sé si les estamos prestando la atención suficiente... ...no sé si tiene que ver con que la gente está anestesiada... ...y totalmente predispuesta a pasar de todo... ...yo no sé si hemos perdido esa conexión animal con, con la música... ...que a lo mejor podíamos tener antes... ...que un ritmo nos llevaba a, a tomar la bastilla o... ¿O puede ser cualquier otra cosa? ¿Que los comunistas están florizando el agua ¿O, o qué crees que puede estar pasando? No, yo creo que tiene que ver con algo que has dicho, que es que hay muchas voces. Cuando hay tantas voces es uh, muy... no hay uh, quizás esa unidad, hay mucha... Al haber tanta, tanta voz, lo, lo cual no, no, no, significativamente que... no, no, es, no es malo en absoluto, simplemente que antes había menos músicos... Y esos músicos conseguían atraer la atención de toda de toda una generación ahora uh, pues hay muchos estilos de música hay muchos tipos de personas hay muchos intereses superpuestos uh, yo creo que si sí, hay una música que ha sobrevivido un poco a, al tiempo al estilo y a, a todo quizás sea el, el rap el hip hop aunque hablando con muchos raperos me dicen que está todo también muy muy uh, Como si muy gastado, muy masticado ¿no? también, es decir, que muchos que ya se han, se han perdido por el camino han perdido la esencia del rap, no que era esa de, de protestar no, no, no, no sabría decirte, yo creo que eh, lo que pasa es que no hay ese feeling músico audiencia, no hay tampoco una intencionalidad music por parte del músico de, de poder eh, arrastrar a las masas en el sentido social ¿no? yo creo que hay mucho de, de hedonismo por parte del músico, a simplemente disfrutar de la música a nivel personal, ponerle banda sonora a tu vida emocional, pero no a, no a las circunstancias políticas. Yo creo que no le no, no sé si es que no hay crítica o que no se nos da bien hablar de estos temas a través de la música. No sé, no sabía decirte. Vuestro grupo es uno de estos que por su por la generación de sus integrantes ha crecido un poco también de la misma manera que han crecido las llamadas nuevas tecnologías, las TIC, eh, Internet. Yo me imagino que cuando empezasteis a lo mejor la cosa estaba, si me dices hace 10 años, pues bastante empañales en comparación a lo que tenemos hoy en día. Pero sí que os habéis tenido que ir reciclando, me imagino, y aprovechando ese tirón de las, de las redes y, y demás. Uh, hoy en día que hay tanto ruido con este asunto de internet y la música y como una cosa y otra se, se encajan uh, ¿Tú qué opinas sobre, sobre Top Play? O sea, ¿qué te parece? ¿Crees que vamos hacia algo? Porque a mí, eh, francamente, la impresión que me da como un mero observador y un, un amigo de la música desde la barrera, a mí la impresión que me da es que parece que algo tiene que eclosionar, pero no acaba de no acaba de salir del huevo, ¿no? Como que tenemos que cambiar el paradigma, pero todavía tenemos como un cadáver andante y, y un bebé que no acaba de gatear, ¿no? Y es como, no sé exactamente hacia dónde vamos y no sé si es bueno o malo. Um, Toma ya. Te has quedado a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Este programa va de que yo hablo todo lo que puedo para intentar confundir al invitado y él intenta salir como pueda deseando tocar. No, no, no está bien. Esta conversación es interesante. Um, las nuevas tecnologías ayudan, sin duda. En el momento en que estas se ponen en contra tuya, déjalo, bájate del burro. Uh, MySpace, Facebook, um, Twitter... Uh, Bandcamp, ¿qué más tenemos por ahí? Soundcloud, sin duda son herramientas que ayudan a promocionar tu música, que te ayudan a cantar más alto. Es genial, es genial. Antes no habíamos tenido tanta facilidad para poder grabar en tu casa algo y poder tenerlo online una hora después, ¿no? Es decir... Eso da mucha facilidad a la hora de comunicación. Yo creo que han mejorado mucho las técnicas de comunicación, si bien no decimos nada. <risa> es decir, es lo que comentabas tú antes, ¿no? Lo decimos todo a 140 caracteres y todo... todo Ponemos nuestra mejor cara en el Facebook, parece que somos la banda del chilo cuando hemos sacado un single nuevo o, no sea, colgar las fotos más molonas... Es todo yo, yo diría muy superficial eh, no es que sea malo vamos a ver no estoy diciendo que sea malo simplemente que yo creo que eh, nos gusta mucho aparentar es una generación que tiene las cosas muy fáciles a la hora de aparentar eh, no te digo ya solo como músicos no hay muchos músicos que son mucho más cool que nosotros y ¿no? eh, la, la banal, quizás la banalidad en el sentido de lo vacío de la, de la comunicación en este sentido es que todo es demasiado efímero, muy rápido, se dicen cuatro chorradas y todos somos los mejores ¿no? pero bueno, es que tampoco vas a ponerte a hablar quizás de cosas muy profundas y que todo lo lea ¿no? supongo que cada uno guarda también esas cosas un poco más para la intimidad y nadie quiere mostrar tampoco su cara más triste o su cara más eh, pensativa o sus luchas en sus problemas, ¿no? todo el mundo quiere aparentar lo mejor siempre lo mismo la música ¿y crees que la música como medio de vida tiene futuro hoy en día? siempre la música mientras haya voz seguirá abriendo música eso seguro ¿y te dará para vivir? ¿crees? ¿en España? no no <risa> con internet o sin él, no hay manera bueno, eh, antes de, de seguir con la, con la siguiente canción y ya despedirnos después de eso si te parece, no querría que, que nos fuéramos sin hablar un poco del resto del, del grupo, porque los hemos dejado un poco de lado claro, de aquí te tengo delante y yo me centro en ti pero sé que sois sois varios y me gustaría que me hablaras de, de ellos de qué hacen y, y qué tienen de bueno que seguro que es mucho pues mira, uh, Iñaki, Ricardo Dani, Jorge son para mí la mejor banda del mundo, no sé cómo decirte, es como cada uno es, para mí son los mejores en su instrumento, son los mejores encima del escenario, yo no sería quien soy musicalmente si no fuera por ellos, realmente he crecido con ellos a su lado y este grupo no sería nada sin uno de, sin cada uno de, de los que lo formamos, ¿no? eh, son mis mejores amigos, por eso me da tanta rabia que estemos separados ¿no? por la distancia Y yo creo que My Dear Flotsha en el momento en que se vaya alguno de nosotros pues dejará de existir para convertirse en otra cosa. ¿no? Eh, bueno, pues Iñaki es el mejor batería, Ricardo es el mejor guitarrista, Dani es el mejor bajista, Jorge es el mejor teclista. Yo creo que, aunque venimos de trasfondos ligeramente diferentes, y com, pero sí complementarios, eso hace que, que la banda haya cogido una, una línea bonita no a veces somos los ensayos lo luchamos cada uno tira para su, su terreno y hay que negociar ¿no? <risa> depende de quien haya compuesto la canción pero eso es una lección es una lección de vida también formar parte de este grupo de música porque eh, no siempre puedes hacer lo que, lo que tú quieres ¿no? es decir yo creo que está bien el, el punto de acuerdo está bien el punto de enriquecedor ¿no? de escuchar al otro y de ceder. Y eso a mí me ha venido muy bien, la verdad, como persona y como músico. Y yo creo que las canciones también le han venido muy bien. como lo hacéis para sobrevivir en, en comunidad? En, iba a decir en pareja, pero bueno. <risa> ¿Sois como una... Un, que sois quinteto? o Somos quinteto. Un quinteto de hecho, ¿no? Una a cosa ya te digo. Esto es, es duro. Sobrevivimos con... Con mails, whatsapps y un encuentro al mes, quizás. Pero ¿Fuisteis primero amigos y después compañeros de grupo? ¿O fuisteis compañeros sí, de grupo sí, y después sí, no, amigos? Sí, sí, no, no, primero amigos. Bueno, Jorge ya entró en la banda el año pasado, bueno, hace dos años, y ya entró más como músico y hemos llegado a ser muy buenos amigos ahora. Pero sí, los demás, mira, Dani, eh, perdona, Ricardo e Iñaki son primos, es decir, que se conocen todo toda la vida. Dani y Ricardo son amigos de mucho más atrás, Entonces siempre estaban ahí peleándose. Y bueno, yo tocaba, con, tocaba en una banda en, con 16, 17 años y ellos vinieron a vernos y, y de ahí surgió la cosa, la verdad. Empezamos a ensayar, a quedar, la cosa empezó a, a surgir y, y, y empezamos a tocar juntos. Durante este tiempo otro guitarrista se fue a Estados Unidos a vivir, a trabajar. Otro bajista también salió de la banda y entraron otros los que somos ahora, pero que es que antes de que estuvieran dentro de la banda ya éramos colegas y tocaban en otra banda y siempre íbamos juntos entonces, la verdad que esa complicidad es, es de agradecer ¿no? porque la cosa sale más sale sola Bueno David, y eh, ahora lo siguiente que, que nos tocas ¿Quieres panderetas? <risa> sí, sí. ¿No quieres panderetas? ¿Te traemos unos trombones? No, pues mira, esta canción es, eh, se llama Johnny y es un tema que compuse a un, a un colega mío de aquí de la isla me suena de algo el tipo este, ¿no? Te suena? Pues este es un, un tema que compuse especialmente pensando en él y nada, uh, Johnny. Mola Yo más con toda la banda, obviamente, aquí suena un poco más esquelético, pero vamos a sacarlo adelante. Johnny, que tengo que añadir que espero que venga en breve, así que desde aquí lo, lo invitamos. Un abrazo Montaman. Un abrazo Montamán y nada, pues aquí os dejo con Johnny con de My Dear Flocham y David, David Goodman. You feel strange everywhere You don't fit in the world There's a mess in your head This is not what you have in waiting It's not what you want This is not what you expect You're again on the floor would like to suffer Though you hate hospitals but least could is something To ensure you're alive The monster appear At the feet of your bed They don't want to die You're a monster as well Johnny and these you all his place Johnny accepts it all there's something that he can really change is your America the America And if such an answer falls and can't have release You're tired of trying, it's been hard to stand up. The answer is closer to if it's life You're tired of trying, to stand up. The answer is closer, if expect it to come You might feel abandoned, you look so resigned From the fast and the way it is you who decides Johnny, invisible, once you finally Johnny sure, himself to come down something that he can really change cuz sure America America Pues Johnny creo que puede estar bastante contento con, con el homenaje. No sé, creo, veo aquí de David que me hace gestitos. Yo no sé si está muy satisfecho con lo que acaba de hacer. Pero bueno, los músicos son así, chicos, que le vamos a hacer. Nunca están contentos. Bueno, Johnny, no sé, ya me dirá él, yo creo que sí que le gusta. Bueno, Johnny es un tío sencillo, yo estoy seguro que te va que le encanta. te ha... ¿Habéis hablado de esto? sabe Sí, pero que, que es no, para le gusta, él? no le gustan los homenajes ni que hablen de él. ¿no? Es, un, es muy tímido. Bueno, pero es porque es, un, es su pose, ¿no? Es el rockero que no quiere que nadie hable de él. Solo él habla de sí mismo y de aquella manera, porque todos sabemos lo que dice. Pero bueno, esto ya lo veréis en un próximo programa que hagamos con el tipo espectacular que tenemos a la guitarra. Bueno, pues yo, eh, David, David, yo no sé cómo quién es que se te llame, pero bueno, en todo caso, a mí me suena más a David porque me suena... A rockero, ¿sabes? <risa> Pero yo quiero agradecerte muy especialmente que hayas venido. Eres un tipo realmente estupendo para, para tener una charla un sábado por la tarde, que es cuando estamos grabando esto. Bien, y además un, un tipo profundo que todo, como todos, habéis, habéis oído. Y lo mismo sus canciones, las canciones de su grupo. Eh, bueno, te invito a esta casa para... Cuando a ti te apetezca, puedes venir con Hanna y sus amigos a hacer las barbaridades que quieran en el momento que te apetezca, traer a los amigos que quieras. Y yo querría que les explicaras a la gente cómo encontrarte y cómo encontraros y cómo escucharos, si es que de alguna manera se puede. Sí, claro. Podéis escucharnos a través de nuestro Bandcamp, bandcamp.com barra mydearflotsam. Podéis seguirnos también y comentar la jugada a través de nuestro Facebook, ...barra MyDearsFlotsam también... Uh, ...podéis seguirnos en Twitter... Eh, ...vamos... ...pero escuchar básicamente también a través de, de iTunes... ...o a través de, uh, de... ...de Bandcamp, como ya os he dicho... ...y de Spotify... ...es decir, donde... ...cualquier plataforma donde podéis buscar algo de música... y estaremos... Decías antes que habíais sacado hace no demasiado un disco... ...bueno, a principios del año pasado... ...estuvimos... Eh, ...rollando un, un EP... Uh -huh. Y ahora estamos preparando lo que será nuestro próximo trabajo. Y esto para agenciarse uno, ¿desde dónde lo podemos hacer? Pues mira, desde el propio Bandcamp o a través de, de iTunes también se puede se puede descargar. Eh, desgraciadamente de decir que GrogDog ya murió, que nuestro sello discográfico desde Barcelona, pero aún así si les escribís todavía tienen ejemplares, alguna copia los podrán hacer llegar. Muy bien, pues como digo, yo que le vamos a hacer, soy un, un fan de, de esta banda, aunque no he tenido la ocasión de verlos a todos juntos en directo y me he tenido que contentar con escucharlos a través de internet. A, a David sí que lo he visto en diferentes situaciones, algunas mejores que otras, no tanto por él, sino por el entorno que, que no siempre acompañaba, pero siempre le ha estado dispuesto a darle caña a la guitarra y eso es muy muy de agradecer en estos días. Pues nada, tipo, aquí estamos para siempre, para lo que quieras. Gracias, gracias. Y os dejo con un poquito de musiquita buena de otros genios ingleses. Hasta pronto, nos vemos otra semana en Pobre Diablo.